recuperar, ¿Ahora sí? ahora sí. Ahora sí nos dicen que estamos en comunicación con Leandro en esta toma de terrenos allí en Añen. Leandro, ¿cómo le va? Buenos días, es gusto saludarlo. Diana Candia y habla el Lobo aquí en el encuentro de Viamma. ¿Cómo le va? Buen día. Sí, buen día. Avóteme de mi cachito, por favor, que estamos hablando con la intendenta, a cada vez llegamos algún acuerdo, ¿sí? ¿Cómo no? Eh, podemos escuchar eso a ver. Sí, mientras nos habla la grama. Ajá. Eh, eh, o sea, nos llamamos de nuevo o queremos o escuchamos con su teléfono la charla con la intendenta. Perfecto. Bueno, perfecto. A ver si escuchamos que se <tose> planteó hoy un programa estado, ya que nosotros tratamos de regularizar las negociaciones, como por ejemplo las 3 de la discusión. Hicimos una regularización, hay gente que como 24 o 5 vecinos se están pagando y hay 18 que no, pero eso no es Bueno, hay gente que no están pagando. Hacemos lo posible, aparte con ustedes, tal como lo que fuera, no tomamos ninguna medida elástica. Ustedes o siguen sea, el en el mundo de este lugar, nadie nos ha revocado la sentencia. Ya, a ver, si se beneficia de un problema de un programa social del Estado, y tú, tú, tú, tú... ¿Pero por un año no? en un buen número entero? en un número para ¿En tu casa se van a poner a ver? ¿Cuántos años va a hablar? ¿Y Sí, siempre sí, sí, sí, sí, pues, ha sí. pero no podemos estar negando una tierra un No, no, para nada. que estoy sí. es se tiene que buscar una solución por otro lado no por este no por este la solución para seguir un derecho no ya o sea, podríamos estar mirando en qué lugar y de qué manera se puede prestar un espacio para el bienestar eso también está de gesto, de está de se estaba empezando eh, eh, a comentar empezaron a cometer para el espacio para y se ha reparando mirando de algo por eso que va y eso que ya no va a llegar más que pero Romy, porque eso lo podríamos cambiar es una cosa que se es, que sí, sí. puede conversar sabes que siempre todo lo hemos conversado sí, entonces sí. inclusive a, a, apoyamos permanentemente la idea del merendero y valoramos ¿no? bueno pero no importa Y nosotros hablamos con mayor razón, me parece que de, de, de pensamos así, el camino es otro. No sí, entiende, una tía, pero a lo que ves acá, quiere decir que yo estaba dando, estaba dando para la No, no, no, pero no? la cosa es interesante, me tocaba las cosas en, casa, en, en, en toda la junta. Sí, no, yo sé en una entrevista, no que si claro, entrevista que hicieron, en una entrevista que hicieron, que estaban pagadas en eh, una vez acá, nunca me en digamos, el, de Y cuando yo te veo en la entrevista, yo digo, pero si no hubiera tenido tierra que se la dio el Estado municipal, el Estado no va a tener una tierra. No, pero pero no. es una tendencia. Entonces, ahora me dice que estoy tomando Si vos necesitas una tierra para un perentero, a mí no Entonces, es un perro, no se puede una tierra. Para, para, para el bueno, aquí quien estamos escuchando es a la Intendenta, entonces, de Allen conversando con los vecinos allí que están participando de la toma, y un debate, una discusión. Eh, Lidia Martín, ten contendido que es la Intendenta, eh, que en estos momentos conversa con los vecinos. Eh, no sé si lo tenemos Alejandro por allí. Sí, aguanto en Sí, cómo no. Estamos en comunicación con Leandro, quien a su vez nos está haciendo escuchar esta charla, ¿no? Así es. Entre Lidiana Martín, que es la intendenta de Allende, con los vecinos que están participando de la toma. Eh, por lo que podemos eh, escuchar, eh, los está tratando de convencer de que no esa es la forma. solucionar esto, ¿cómo vamos a Yo no tengo ustedes traigan información, ¿quiénes son sí. todas las personas que Eh, refieren como que necesitan la vivienda. ¿Cuál es la situación familiar? ¿Qué es lo que están reclamando? ¿Cuál es la situación habitacional actual? ¿Dónde viven? Si alquilan, si le prestan, si viven con los padres, si, si tienen una piecita en fondo de un terreno. Y todo no eso me es. tengo que sí. hablar. Todo eso se puede encaminar con un tratamiento de, un, de una solución global. Está bien, Pero está bien. necesitamos que está bien bueno y mi propuesta es que toda la gente no la mueva hasta que realmente me manden usted de la autoridad y ella realmente y realmente me usted porque por ley corresponde sí otra cosa si usted tiene que yo vaya me toda la gente sí a todas las centros ¿sí? personas y eh, no me solucione nada a mí no me sirve Realmente no me sirve. Si yo tengo que estar un día, dos días, tres días, cuatro días, una semana, un mes, voy a estar. Simple. Tienen ir como corresponde, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer ni violeta, ni nada, porque van a hablando ni demás, y quedo todo ahí nomás. ¿Está eh, La gente le llama un... Pero, de dos, de dos, de Pero a ver, estamos Y nosotros, a través de datos, en el grupo, ponemos un cuerpo de técnicas en el centro comunitario hasta el centro antiguo. Bueno, lo que logramos entender de la conversación es que la intendenta le dice hagan un listado de la gente que necesita vivienda en alguien, y la vamos guitarra, a ver qué va la, a pasar y lo que estaba contestando Leandro no de de encuesta, me sirve ¿no? Claro, una especie de encuesta, es. cuántos viven en cada vivienda tal cual lo que es habitual no de las autoridades ahí se cortó, se cortó. la llamada pero fue muy oportuno el llamado porque justo habíamos convenido con Leandro hacer una nota Él nos dijo, miren que ya llegó el cover y está por abrir la intendenta. Bueno, pasó al informativo Farco, lo llamamos y, y nos encontramos ya con la intendenta ahí. Así es. La intendenta es Liliana Martín, por las dudas, y es de Juntos Somos Río Negro. ¿eh? Pertenece al partido provincial. Eh, ella es la que está ahí conversando con los vecinos que están participando de la toma. Bueno, la idea era esto, ¿no? Tener un panorama de lo que está ocurriendo allí, por lo menos por el momento... Los vecinos, por lo menos lo que lo, lo que contestaron es nosotros de acá no nos vamos a ir hasta que no tengamos una cosa clara, o sea, una una promesa clara del municipio tal cual de que el sí, problema se va a solucionar. Sí, y con situaciones también eh, con soluciones, perdón, inmediatas también, claro. ¿no? o sea, él mismo lo decía, no puedo mover a, a mi gente así nomás también. Así Estamos es. hablando de gente que necesita vivienda. Es eso, nada más y nada menos, ¿eh?